Es en esta hora solemne que en, que en los dos discípulos vienen representados los dos pueblos, el réprobo y el elegido. El réprobo en Judas, que siente ya el infierno en el corazón, y el elegido en Juan, que en ti reposa y goza.